Buenas tardes amigos, les saluda Amapolita de Araguay desde Perú Bueno mis amigos, hoy les tengo muchas sorpresitas Una entrevista con el Mr. Hat, muchachas qué bien, el Dios de Olo también nos viene a aconsejar Y más adelante les tendremos otras sorpresitas. Quédense con nosotros. A ver, eh, a ver, espera, hay una llamada. Hay una llamada por ahí. Bueno, ¿sí quién habla? Bueno, sí, Ira, pues nomás quiero mandar saludos a la banda de allá de la Yupol. Sí, guacho rifan. ¡Cucú! Oye, amigo. Oye, amigo. Amigo. ¿Sí? ¿Qué pasó, Ira? Hijo... Hijo, aquí es para pedir canciones, hijo. Ah, pues no, ponme la de los tribunes negros del Molocotongo, mira. ¿Cuál vas a querer? La De la cumbia metalera. Eh, hijo, creo que sí la tengo por ahí, luego te la ponemos especialmente dedicada a quién, hijo. ¿A quién, a quién, a quién dices que se la vas a dedicar, hijo? Ah, no, pues a mi novia, la Lupe, y a mi abuelita, y a mi perro, el Bobby. Y a mis primos que se juegan a los United junto con mi primo La Juana, era. Y a todos los de la banda de allá de los balcones del Campestre y balcones de la, U de la Joya, era. Y a mis primos y a mi abuelita, ya le dije a mi abuelita. Ah, ya, ya, ya, <risa> ya, hijo, ya, basta. Aquí no es para mandar saludos, hijo. Aquí es para poner cancioncitas rete bonitas. Bueno, ya me voy. Nos vamos con una cancioncita, ¿verdad? La que tú pediste, hijo, que la disfrutes mucho. Bye-bye. A ver cómo se baila el sabroso ritmo de la cumbia metalera. Traigo el mojok, las uñas negras, cadenas y pulsera. Nos vamos pa'l drop metal con camisa negra y las botas domingueras. A mover la cabeza al ritmo del heavy metal, Iron Maiden, Halloween. No bailan con mucho swing, Judas Priest, metalica este negra para acá moseando moseando moseando can witness negro El mundo se contagia del saborcito de este ritmo metalero Con los kingheads y punks bailando al compás de los mosheros. Puñetas y pataditas, así se baila este metal santunguero Moviendo la cabeza al ritmo del heavy metal Este, sí, estamos de vuelta aquí vamos a tener una entrevista Transmitiendo allá desde la Ciudad de México Por favor, Politón, nos escuchas Sí, aquí estamos Tira, aquí en la Ciudad de México Y ahorita vayamos, vayamos a entrevistar al Dios de Olo Que para decirles aquí el, a todos los chavos Yo soy súper fanático del Dios de Olo Él es, él es, lo sabe todo El Dios de Olo es como Maradona pero emborracho Vamos con Dios de Olo pues Sí, y ni la cámara me puede apagar Usted tiene poderes Sí, yo peleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. Ay, ¿cómo soy yo? Usted, usted es buena persona, también él, también ella, la niña. Bueno, pues ya estamos de regreso, pero pues ya se acabó el programa muchachos, pero no se preocupen, vamos a ir con una canción de Mr. Hat que se llama... Mis ojos están llorando en silencio, ojalá que la disfruten bien bonito. Hasta luego. Soy Amapolita de Araguay. <risa> Mis ojos en silencio están llorando, pues tienen un amargo sentimiento. Contentos tan alegres te esperaban, mientras tú con otro disfrutabas. Contentos tan alegres te esperaban, mientras tú con otro disfrutabas. Mi corazón en silencio está llorando, contigo tantas veces te gozaba. Mis ojos más por ti sufren ahora, mis lágrimas no corren por mis mejillas. Mira, no quiero que sepas que estoy triste, que de nada te importan mis sentimientos. Mis ojos en silencio están llorando, pues tienen un amargo sentimiento. Contentos, tan alegres te esperaban, mientras tú con otro disfrutabas.